MUNDOFONÍAS fonías Mă la ii daima, m de Mulai, nyang balo, lo nyang ba lo wax na borom la di wax fi ne xam len ni fo meuna neex ni ta da wax ne siunian Wa v abpsiîn ni cubar la wa fi pour le que riba defiang lubar Doc se tan lubar de fu din lubar Pu le que riba defi war nobar doc se tan lubar pun fiine tubar Ni poquei de cholé fou ju lo xa am ga am ga ca. Nyang balo, nyang balo Sarmanak yadwag batay Nyang balo Nyang balo Nyang balo Salamale, marcababikum. Mulai Ibrahimam, Ma sabbabikou Nyang balaw Kuy rabbi ñemel xifa magamuna feeda duniya poditamu Kuy rabbi ñemel xifa paar sa magamuna Ku bekelu ba da ngay lu ba ba ba Esto que escuchas es Mundofonías, un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, dedicado a difundir músicas que nos llegan desde todos los rincones del planeta, músicas maravillosas y algunas que además pues nos sulivellan especialmente, como por ejemplo la música de este artista senegalés llamado Nurukán, que incluye dentro de su disco Exile este tema, llamado Nian Baló, en el que le incluye influencia tanto de su música de Senegal como de música Nahu, como también otros ingredientes como por ejemplo pues el blues que oíamos en esta canción y oímos a Nurukan con motivo de que es uno de los discos favoritos de mundofonías del mes de abril como ya sabéis en el primer programa del mes repasamos los discos que más nos han gustado del mes anterior son tres discos y este es el primero el disco exile de Nurukan el primero en sonar no quiere decir que haya un primero un segundo y un tercer premio sino que los tres pues han sido elegidos por igual como favoritos del mes y vamos con el siguiente, el grupo noruego Firil. Kase sadu hallingen koraling kase han eliten men voga se han spreko gode halling blo saruldan du dirai no saruldan du dirai no saruldan du ateta ino sarulai no sadu hallingen koraling kase sadu hallingen koraling kase han eliten men voga se han spreko gode halling blo saruldan du dirai no Săr-ul în du-l-e-l-e-l-o l o du a l e Pues ahí tenemos esta muy interesante reelaboración de músicas populares escandinavas a cargo de este grupo llamado Firil, que en el dialecto de la región de Hallingdal quiere decir huellas. Y siguiendo sus huellas hemos descubierto canciones maravillosas como esta que hemos escuchado, Serdu Hallingen. Ellos son noruegos, aunque tienen también algún componente sueco en sus filas. Y es una propuesta del sello noruego Ethnix Music Club que desde hace ya años pues nos viene brindando a los hacedores de este programa de excelente música que compartir con vosotros. Y también, como decíamos, es otro de los favoritos, de los tres favoritos del mes de abril. Y el tercer disco que nos queda por desvelar de los favoritos de Mundofonías de Abril. También incluye, por cierto, la canción favorita, el temazo del mes de abril. Es el disco de debut de Radio Cos. Este grupo desde Galicia, liderado por dos voces impresionantes, la de Surso Fernández y la de Quique Peón Que ellos tocan además las panderetas de manera magistral. Bueno, pues el disco de Radio Cos homónimo es el tercer favorito de Mundofonías de abril y el tema siguiente, Sete Cuncas, es nuestro temazo de abril. Non chasquero, non chasquero, Yo acordando su tío de tanto cangeu Niña va comeu otra sete me recuncou E depo fijo al cum o gaiti It's boom, the ball ai deci, te-ai Să te barcăm cuoul, edar poți juca cu moaleții, cum mes Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Después de escuchar ese temazo del mes de abril, en este primer programa del mes de mayo de Mundofonías, el grupo gallego Radio Cos, y esas siete cuncas, siete tazas, pues hemos continuado con más música gallega, con otra novedad, como es el nuevo disco de Budiño, José Manuel Budiño, el gaitero gallego, uno de los más reconocidos de los últimos tiempos, y que vuelve con un nuevo trabajo llamado Sotaque, es decir, acento, forma de hablar y eh, además va a estar, de hecho ya está inmerso en la gira de presentación de este disco que ya le ha llevado por algunas ciudades de Galicia y, por ejemplo, en estos días se está tocando el día 9 de mayo en Madrid, en la Sala Galileo, el día 10 en Ponferrada, en la Sala La Vaca, el día 19 de mayo estará en la Isla de Arousa, la isla de Arousa, en el Auditorio, más adelante Santander, Zaragoza, Coruña, Frankfurt, etcétera, etcétera. Lo que hemos oído forma parte de este disco, Sotaque, el nuevo disco de Budiño y aquí aparecía una de las colaboraciones estelares Michael McGoldrick esa flauta de inspiración irlandesa aunque viene concretamente de la ciudad de Manchester en Inglaterra y es la canción que daba título al disco Sotaque Dejamos Galicia, esa tierra del noroeste de la península ibérica para irnos hacia oriente, hacia Rumanía para escuchar el homenaje que hace a la cantante mítica rumana María Tanase, la cantante Juana Catalina Kitsu motivo del centenario del nacimiento de María Tanase, una de las más famosas artistas de Rumanía o cuando Catalina Kitsu lanza este disco Divine en el que ella dialoga con el repertorio de María Tanase esa artista como decimos pues muy reconocida actualmente aunque también pasó bastantes años en el olvido concretamente desde tiempos de Stalin hasta los años 90, ahora es una figura muy reivindicada desde los años 90 y ejemplos de ello son discos como este disco Divine Canciones rumanas del repertorio de María Tanase, de 1913 a 1963. Pues vamos a continuar con otro disco, también, al igual que el anterior, una edición del sello alemán Asphalt Tango, que tiene la gentileza de hacernoslo llegar rápidamente a nuestras manos para poderlo compartir con vosotros. Y un disco que también tiene connotaciones históricas, porque se trata de canciones gitanas de la Yugoslavia de la época de Tito entre 1964 y 1980. En ellas nos encontramos también voces míticas como la de Esma Redzepova. Manda bateria e Yeah, but Es la pieza que nos traía esta cantante, Macedonia. Esma Redzepova en un disco que evoca la música de los gitanos durante la época de Tito. Durante la época en que Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia estaban todas unidas bajo la bandera de Yugoslavia. Y bueno, pues un poco recorriendo todas esas culturas gitanas de todos esos territorios, este disco nos retrotrae a esa época y con unas maravillas realmente impresionantes como vamos a seguir descubriendo en los próximos minutos aquí en Mundofonías pues otro ejemplo de este disco llamado Stand Up People, en música de los gitanos de la antigua Yugoslavia la Yugoslavia de Tito es la música de Jaira Suchurilla y su grupo Ansambikut Kut Ibar desde Kosovo A te entretiene. Pues mundo fonías tiene que ser pues vaya fácil que es y a seguido escuchando más ejemplos de este fascinante disco titulado Stand Up People es decir, en una traducción un poco libre Levántate, gente mía que recoge canciones de los gitanos de Yugoslavia en la época de Tito, entre 1964 y 1980 eh, Yugoslavia, como sabéis después se disgregó en las, los estados independientes de Serbia, Montenegro, Macedonia Croacia, Eslovenia Bosnia-Herzegovina y creo que no me dejo alguno, también está Kosovo. Y bueno, precisamente antes escuchábamos una pieza realmente una rareza de Jaira Suchurilla desde Kosovo. Lo que ha sonado en este momento es el dueto de Jurik y Ruinyaic. Es un dueto femenino que vienen desde Serbia con esta pieza Amen Sama But Roma, que sería... Aquí estamos muchos gitanos. Seguimos con todos estos ejemplos de este disco recopilatorio que no podía faltar. Él es Saban Bairamovic, también desde Serbia. <tose> Jamie Lee Suzie Parlie Voilà, pari, Amo, mori vari acțarela, am multe daie mori vari acțarela. Demia susi e, parni e, mi tu Ya va tu chaye, volele ya perava, avere che chaye morimme tutt na me cava, avere che chaye morimme tutt na me cava, gemile suzie, parnie, venie, merava. gemile suzie Armie, é tu que merava! Van Bairamovich junto con Esma Resepova a la que habíamos antes son dos de los artistas más importantes de música gitana de Europa del Este él era de Serbia como decíamos y su vida pues fue bastante azarosa, sobrevivió a la situación de bombardeos y de violencia extrema de los nazis en su tierra natal de la ciudad de Nis, nice. perdió a su familia y bueno pues creó su primer grupo y aprendió a leer incluso en la cárcel donde estuvo cinco años y desde luego pues parece ser que no le sirvió para ser menos rebelde, sino más bien pues todo contrario. Y bueno, pues ha sido una figura muy destacada de la música de Europa del Este y yo creo que una de las canciones más conocidas es Opa Supa, aunque en este disco se incluye esta, Cadas Bonas Bone. También la selección de músicas de este disco obedece a, a ese periodo, entre 1964 y 1980, es anterior eh, también al caso de que artistas como los que, los que acabas de citar, Esma Redzepova o Sam Bairamovich, hayan sido conocidos después internacionalmente. Vamos a quedarnos con otro músico, volvemos precisamente a la patria de Esma Redzepova, a Macedonia, y nos quedamos con la música de Muharen Servesovsky. Și zovem te, pravi se, pravi mi se, draguti, sunt bine smokni, stenii. E, ramu, ramu, ramu, druže moj, ramu, ramu, druže moj, da li e ca moi și vă mulțumesc canción Ramu Ramu que nos traía desde Macedonia, Mojaren Servesovsky, fue un éxito en 1974 y quizá hayáis notado un poco de influencia india, también entre los gitanos de Yugoslavia, como ha ocurrido también en el flamenco, en ciertas ocasiones se han evocado esas raíces indias del pueblo gitano, en este caso pues enlazándolo también con personajes de la historia del cine de Bollywood como este Ramu y con elementos musicales por supuesto también que tienen que ver con la India esto pertenece a este estupendo disco que estamos estrenando y disfrutando ampliamente en esta edición de Mundofonías Stand That People, Levántate Mi Gente canciones gitanas de Yugoslavia entre 1964 y 1980, editado por el sello Asphalt Tango. Vamos a escuchar un tema más de este disco recopilatorio que va a ser editado el próximo 31 de mayo internacionalmente y vamos a cerrar este repaso con un artista de Kosovo, Selime Bayrami.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 Yag bari, duc bari, tu te mange me tu Dumuzar me dujaka, tu in karma mochi tu mudar me tu yaka riko tu che in karma yak bari duk bari tu te mange me tu mudar me tu yaka riko tu che in karma Estas músicas balcánicas que han marcado buena parte de la edición de hoy de Mundofonías. Pues lo van a seguir haciendo, lo están haciendo en estos últimos minutos. Bueno, en este último buen tramo que todavía nos queda de programa. Porque nos hemos acordado de diversas canciones, discos. que nos apetece escuchar. Que ya son de. bueno, pues de hace algunos meses o incluso algunos años. como esto que hemos oído. Era la Antwerp Gypsy Ska Orchestra, es decir, la orquesta de ska gitana de amberes que en su momento pues nos deleitaba con maravillas como este tutti legal que hemos evocado de nuevo en esta edición de mundofonías seguimos con otro grupo que también nos recordará un poco a ese sonido de ese teclado de la andware gypsy ska orquestra pero en este caso no es un teclado ellos son besodrom desde hungría Oyemos a Besodron con un tema de su disco Kertunk alat, el tema que luzca y decíamos que oiríamos un sonido que nos recordaría al teclado, como también utilizaba la Gypsy Gypsy Ska Orchestra. pero en este caso no era un teclado, sino un controlador MIDI que se activa al soplar es como una especie de clarinete pero realmente es MIDI y ya veis qué sonido tiene y también pues que da la capacidad de hacer esas inflexiones que serían con un instrumento de viento. Pues sí, un controlador MIDI de viento, una especie de clarinete electrónico accionado de esa manera magistral por Gergely Barcha, uno de los componentes de este grupo húngaro llamado Besh o Drone. Y seguimos con Maravillas del Este. Aquí tenemos a Oranitsa desde Bulgaria, curiosa formación que incluye cajón, lo que a veces se llama cajón flamenco, que en realidad proviene del cajón peruano. didgeridoo, instrumento ancestral aborigen australiano, el cabal, la flauta tradicional de esas tierras, las voces, los cantos populares y esa muy curiosa mezcla que ellos hacen en su disco de debut con piezas como este, El que ya nos va acercando a la despedida en esta edición de Mundofonías, en la que como siempre hemos estado Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez Ha sido un placer, hasta pronto Salud mai ne mi-e, mene mi-e, sărce naia de! Mai na mi-e, mi-e, sărce naia de! No, sărce naia de! No, mi-e, e libe dovojda! e libe na razboi mi, na razboi mi, iskina! Na mi, na razboi mi, nischi iskina! Sokol milit na jano, sokol milit na no Dilipam, dilipam, dilipam, dilipam, dilipam, dilipam, gărkino Sem, sem, suli, mi bilu, sos stara, kaka, stara,